Sura de los Romanos Me refugio en Alá Del maldito Shaitán En el nombre de Alá El Misericordioso El Compasivo Alif la. Alif, Lam, Mim. los romanos. Han sido vencidos. En la tierra más próxima. Pero ellos, a pesar de su derrota, vencerán. dentro de algunos años el mandato pertenece a Alá antes y después ese día se alegrarán los creyentes bnr llh l rmpor el auxilio de allah él auxilia á quien quiere y él es el conocedor el compasivo پرچم سرخی که به آن می‌خندیم، پرچم سرخی که promesa de می‌خندیم، y سرخی no falta a su promesa sin embargo la mayor parte de los hombres no saben و ظاهrا من الحياة الduنا وhم عن الآrة ان conocen una parte superficial de la vida del mundo pero viven despreocupados de la otra vida أو rوا fي أfهm ما خَلَقَ الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى و إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون اس که نهان رفLECTION نا Alá no ha creado los cielos y la tierra y lo que hay entre ambos, sino con la verdad y con un plazo fijado. Y es cierto que muchos de los hombres niegan que habrán de encontrarse con su Señor. <tose> كانوا اشد منهم قوة واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم fma can allah liylimhm wlqin canu nfusahm limn es que no han ido por la tierra y han visto cómo acabaron los que les precedieron eran más fuertes que ellos en poderío y cultivaron la tierra y florecieron en ella más de lo que ellos han florecido. Y vinieron a ellos sus mensajeros con las pruebas claras. Pero Alá no fue injusto con ellos en nada, sino que fueron ellos los injustos consigo mismos. Y <tose> Y luego, aquellos que habían cometido maldades, tuvieron el peor fin, por haber negado la veracidad de los signos de ala y haberse burlado de ellos. Allah inicia la creación. Luego la repite, y luego volvéis a él. Y el día que llegue la hora, ese día, los malhechores se enmudecerán desesperados. شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم intercesor entre los que ellos asociaban a ala y renegarán de esos asociados El día que llegue la hora, ese día, se separarán. Los que creyeron y llevaron a cabo las acciones de bien, estarán deleitándose en un vergel. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْبَرُونَ Pero los que se negaron a creer y negaron la veracidad de nuestros signos y del encuentro de la última vida estarán permanentemente en el castigo فَسُوبانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ Así pues, glorificado sea ala, cuando entráis en la tarde y cuando amanecéis. وَهُ son las alabanzas en, los cielos y en la tierra. y glorificado sea al caer la tarde y cuando entráis en el mediodía. <música> Hace salir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo y le da vida a la tierra después de muerta. Y así será como saldréis vosotros de las tumbas. Parte de sus signos es que os creó de tierra. Y luego llegasteis a ser seres humanos, con capacidad para desenvolveros. <tose> n y parte de sus signos es que os cre esposa sacadas de vosotros mismos para que encontrarais sosiego en ellas y puso entre vosotros amor y misericordia realmente en eso hay signos para gente que reflexiona وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لا En eso hay signos para las criaturas. Y parte de sus signos es vuestro sueño de noche y de día. y vuestra búsqueda de su favor. Realmente en esto hay signos para la gente que escucha. Y de los ayas, el sol se le da <risa> miedo y el sol, y إن في ذلك لآيات لا لقوم يعقلون i parte de sus signos es que os hace ver el relámpago con temor y anhelo y hace que caiga agua del cielo con la que vivifica la tierra después de muerta realmente en eso hay signos para gente que entiende mn آيath u r r m إذ dكm dwة mn lr إ rn y parte de sus signos es que el cielo y la tierra se sostienen por su mandato Luego, cuando se os llame una vez desde la tierra, saldréis. Suyos son quienes están en los cielos y en la tierra. Todos están sujetos a Él. وَهُوَ الذي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Él es quien crea al principio y luego vuelve a crear y esto es aún más fácil para él Él tiene el más alto parangón en los cielos y en la tierra. Y Él es el irresistible, el sabio. El <tose> شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون Os pone un ejemplo extraído de vosotros mismos. ¿Acaso hay entre aquellos que poseen vuestras diestras alguno que tenga parte en lo que os damos como provisión, de forma que no hay diferencias y los teméis como os teméis entre vosotros? Así es como explicamos los signos a una gente que razona. <tose> فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ Sin embargo, los injustos siguen sus pasiones sin conocimiento. ¿Y quién guiará a quien Allah ha extraviado? No tendrán quién les auxilie. فَاَقِمْ وَاجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِفًا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون mantén tu rostro sin apartarlo de la adoración primigenia como monoteísta sincero Jalif La marca original de ala Fitra con la que ha marcado a los hombres al crearlos No se puede reemplazar la creación de Allah Esa es la forma de adoración genuina Sin embargo la mayoría de los hombres No saben ILAYHI WA AQIMUS SALATA TAKUNU AL MUSHRIKIN Vueltos hacia él, y temedle, estableced la oración, el Salat, y no seáis de los que asocian. <música> de esos que han creado divisiones en su práctica de adoración, y se han fragmentado en sectas. Cada facción está contenta con lo suyo. Y si se despegue, le mando a <música> Dios con él. Le y cuando algún perjuicio afecta a los hombres suplican a su señor recurriendo a él pero luego cuando les da a probar una misericordia procedente de él una parte de ellos asocia a otros con su señor Para de esta manera ser ingratos con lo que les dimos, pero disfrutad, que ya sabréis. O es que acaso hemos hecho descender sobre ellos alguna prueba que hable a favor de lo que asocian? cuando les hacemos probar a los hombres una misericordia se alegran con ella pero si les sobreviene algún mal a causa de los que sus manos presentan entonces se desesperan أوlm يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك lآياt lقوm يؤmنوn es que no ven que allah expande la provisión a, a quien quiere y la restringe quien Es cierto que en eso hay signos para gente que cree. Da pues... el derecho que le corresponde al pariente, al pobre y al viajero. Ello es mejor para los que buscan la faz de Allah, y esos son los que cosecharán éxito. Oaatiitum <tose> mirrabil y lo que deis de más, para que os revierta aumentado en la riqueza de la gente no crecerá junto a la pero lo que deis con generosidad buscando la faz de Allah, A esos se les multiplicará. Allah, quien se thumma y thumma yumitukum thumma se le dio, y se le dio, y se Allah es quien os crea y luego os sustenta Luego os hará morir y luego os devolverá a la vida ¿Hay alguno de vuestros asociados que pueda hacer algo de eso? Glorificado sea Él y exaltado por encima de lo que asocian ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corrupción se ha hecho patente en la tierra y en el mar a causa de lo que las manos de los hombres han adquirido para hacerles probar parte de lo que hicieron. Y para que puedan echarse atrás. Di, id por la tierra y mirad cuál fue el fin de los que hubo antes. La mayoría de ellos eran asociadores. فأقِم وجهك للدين القيم من قبل أي يأتي يوم إلا ما رد له من الله يوم إذ tu rostro hacia la práctica de adoración auténtica antes de que llegue un día en el que Alá no dará posibilidad de volver. Ese día serán separados. Quienes se hayan negado a creer, sobre ellos pesará su incredulidad. Y quienes hayan obrado con rectitud, se habrán preparado el terreno a sí mismos. ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب para que él recompense con su favor a quienes hayan creído y llevado a cabo las acciones de bien es cierto que él no ama a los incrédulos وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الْرِيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ parte de sus signos es que envía los vientos anunciando buenas noticias para haceros probar parte de su misericordia para que navegue la nave gracias a su mandato y para que busquéis su favor y podáis ser agradecidos. <tose> y he aquí que antes de ti enviamos mensajeros a sus respectivos pueblos fueron a ellos con las pruebas evidentes y nos vengamos de los que hicieron el mal era un deber para nosotros auxiliar a los creyentes.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 فَإِذَا فا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Allah Es quien envía los vientos Que remueven las nubes A las que extiende en el cielo Como quiere Y las fragmenta Y ves como la lluvia sale de su interior Y cuando la hace caer sobre aquellos de sus siervos que él quiere, se llenan de júbilo. Si de ellos, no A pesar de haber perdido ya la esperanza de que la hiciéramos caer sobre ellos, فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو كل شيء قدير así pues mira las huellas de la misericordia de ala cómo le da vida a la tierra Después de haber estado muerta Él es quien devolverá la vida a los muertos Y el que tiene poder sobre todas las cosas <risa> Pero si enviamos un viento Y ven que todo se pone amarillo Seguramente empezarán a dejar de creer por su causa. Y por cierto que tú, no vas a hacer que oigan los muertos, ni que los sordos escuchen la llamada, mientras se alejan dando la espalda. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ اlعm عan ضَلَالَتِهِمْ in تُسْمِعُ إِلَّا mن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا fhm mslmun tú no puedes guiar á los ciegos sacándolos de su extravío. Y solo puedes hacer que escuchen aquellos que creen en nuestros signos y están sometidos. Son musulmanes. <muchas> m ما alah es quien os ha creado de debilidad y después de ser débiles os ha dado fortaleza y después tras haberla tenido os da debilidad de nuevo y vejez Él crea lo que quiere y es el conocedor el poderoso.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 El día en que ocurra la hora Los que hayan hecho el mal Jurarán no haber permanecido en las tumbas Sino una hora Del mismo modo mentían Y dirán aquellos a los que se les dio El conocimiento y la creencia Realmente Habéis permanecido Tal y como está en el libro de Alá Hasta el día del resurgimiento Y este es el día del resurgimiento. Sin embargo, vosotros no lo sabíais. <risa> Ese día, ninguna excusa les servirá a los que fueron injustos, ni tendrán oportunidad de complacer a su Señor. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئته بآية لا الذين كفرون إن أنتم إلا مبطلون. Realmente en este Corán le hemos puesto al hombre. Toda clase de comparaciones, pero aunque fueras a ellos con un prodigio, los que no quieren creer dirían, no sois más que farsantes. Así es como Allah marca los corazones de los que no saben. Tempo es paciencia, porque en verdad la promesa de Allah es verídica. Que no te inquieten los que no tienen certeza.